como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Esta vez no fuimos a Andalgalá, a Catamarca, sino que amigas de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo, se vinieron hasta mu, a nuestra trinchera boutique de Riobamba 143 al diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental Andrés Carrasco, que hacemos todos los años. Así que aproveché la volada y vamos a tener acento andalgalense y acento judicial. Nos van a contar cómo al principio celebraron que llegara la minería a Catamarca, hasta que se dieron cuenta de que Bajo Alumbrera provocaba desempleo, empobrecimiento, hundía a las producciones locales y contaminaba todo. Dicen que la radio no tiene imágenes, pero vas a ver todo lo que nos cuentan. Y también van a estar las maravillas musicales en este programa propuestas por Pablo Marchetti en El Grito Pelado. Si todo esto no te interesa, no tenés ningún compromiso de quedarte con nosotros. Y si el plan te gusta, decimos. Comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡Oh! Mejor decir Estamos en la época de la posverdad. Esto en la práctica significa que cualquiera dice cualquier cosa, la repite al infinito y la instala como verdad, aunque sea una mentira, una perversión o un disparate. Entonces, en la época de los opinadores de Facebook, de los trolls, de los interpretadores y de los panelistas, hoy vamos a hablar con personas reales. Silvina Reguera y Mariana Katz. Silvina es de Catamarca. Mariana, vos sos de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Nací de acá. Pero eso es como una catamarquenia... Sí, prácticamente Adoptada. una car una, car sí, tal cual. una catamarquenia más. Bien, entonces, Silvina y Mariana intervienen en ese conflicto... ...que ha generado la gente de Catamarca, particularmente en Andalgalá... ...contra la megaminería a cielo abierto. Allí existe el mayor proyecto minero bajo el hombrero, ¿no? Desde hace ya casi 20 años y quieren instalar otro que cómo se llama agua rica, además de cerro atajo, eh, bajo el durazno y hay otros pedimentos mineros en ese mismo cordón montañoso, hay varias, hay varios aquí. O sea como decíamos hace un rato, siempre están inventando cosas para tenernos muy entretenidos. Exactamente. O sea, ya hablamos de cinco o seis proyectos mineros en Catamarca y la su buena parte de la sociedad catamarqueña y asambleas como la del Algarrobo, en Andalgalá, que se plantan frente a esto. Y Silvina y Mariana, por eso yo decía, no opinan de afuera o por lo que les contaron, sino por experiencia propia. Silvina, a ver, para la gente que no conoce bien esto, ¿por qué están en contra del tema ...de la megaminería a cielo abierto. Bueno, eh, empezando porque la megaminería cielo abierto... ...es tremendamente eh, dañina para los pueblos... Eh, ...y a veces uno piensa... Eh, una, ...un país, una nación... ...se forma con estos pequeños pueblos... ...cada provincia no está formada por las capitales... Ah. ...está formada por estos pequeños pueblos... ...que tienen su cultura que tienen sus economías regionales tienen sus formas y sus costumbres y su modo de vida y querer poner una mega minería como la de Alumbrera que ya sabemos con ese mismo ejemplo que no es amigable con el ambiente que no es sustentable que no es desarrollo para los pueblos y que afecta directamente las cuencas de, de agua eh, en un momento en el mundo en donde está escaseando el agua por todas partes ahora que ser tener el atrevimiento de, de querer poner una mina tres veces más grande que Alumbrera, teniendo en cuenta que Alumbrera se llevó más de 100 millones de litros de agua por día durante... Esa nueva mina sería la de Aguarica Claro. Exacto. Aguarica sería tres veces más grande que Alumbrera. Tres. Tres veces más grande tres. que Alumbrera, que ya es el proyecto más grande que existe en Argentina. Y a 14 kilómetros en línea directa del pueblo. Tengamos en cuenta que son como nueve o diez explosiones por día para destruir la montaña y ahí ahí mismo donde está eh, nuestra ciudad muy cercano. O sea, es inviable de donde quiera que se lo mire. Por eso nosotros le hemos de, eh, dado en llamar un ecocidio de lesa naturaleza, porque no tiene no tiene sentido y lo hemos fundamentado durante mucho tiempo. Nada más que claro, cuando viene gente de un pueblo chiquito como el nuestro, y dice esto está mal y te lo fundamenta y te da pruebas, pruebas que hemos conseguido nosotros, fundamentaciones lógicas que hemos conseguido nosotros, porque hemos tenido que ser investigadores y hemos tenido que aprender mucho y desaprender mucho también, porque hay cosas que nosotros las teníamos instaladas como, como normales, como razonables, y no eran así. Por ejemplo, Y por, es, por esta cuestión, cuando viene la gente del gobierno o de la empresa te dice no, porque ahora Andalgalá va a ser el Denver de Catamarca, con el progreso de la minería van a tener los pueblos un, un adelanto increíble y qué sé yo. Y entonces pasaron 20 años de alumbrera y Catamarca sigue siendo una de las más pobres del Noroeste Argentino. Silvina Reguera y Mariana Katz de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. Cuando ya estuve, vos sabés si viene el dato que yo encontré, es que Andalgalá en particular, dentro, o sea, Catamarca, una de las provincias más pobres del país, una de las tres más pobres, y Andalgalá, el departamento con mayor desocupación dentro sí, de Catamarca. Sí, tal cual. Con lo cual, el progreso minero... Sí, es, una, es un verso, es un verso. El progreso minero es un verso. Es que el, el problema está cuestionar el, el concepto progreso y el concepto desarrollo. A ver... ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes, desarrollo para quién, desarrollo para qué, con qué finalidad, y además de esa situación, digamos, de, de, de, de cuestionar el, la conceptualidad de ese desarrollo, esa, ese cuestionamiento se tiene que, justamente lo que han hecho los vecinos de Andalgalá, es traducirlo en interpelación al Estado provincial y a, digamos, y a la justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos han presentado, digamos, así como Silvina te comentó, que empezaron a partir de Alumbrera a resistir en contra de Agua Rica, en enero del 2010 presentaron un recurso amparo que ha, ha tramitado por todas las instancias judiciales de la provincia, que en, esto, en tiempo real tardó tres años, En todas ellas ninguna le aceptaron, digamos, le aceptaron los, sus planteos, sus reclamos y vinimos a Buenos Aires. Y en Buenos Aires tardó también tres años eh, y para que la tanto la Procuradora Gil Scarbo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación digan que los vecinos de Andalgalá tenían razón, han tenido que llevar adelante dos acciones pacíficas de, de la, de, digamos, de la, del tipo de acciones no violentas que so, fueron dos acampes en las cuales, digamos justamente donde planteaban que la justicia lenta no es justicia claro. en, entonces y que ellos lo único que querían es seguir viviendo en su pueblo y por Por lo tanto, que si eh, no, se, no se determinaba que la, la forma que había sido la autorización, porque desde lo jurídico, digamos, es muy complicado modificar este modelo de desarrollo, porque, digamos, pasa por decisiones políticas y por políticas públicas que toman los ejecutivos nacionales y provinciales. Entonces, desde lo legal lo que sí se puede hacer es cuestionar las autorizaciones administrativas y que ellos sean acorde a lo que dice la Constitución Nacional y las leyes. Bien, pero ahí me quedé con un detalle. ¿Dónde hicieron acampe, Silvina? Frente a la Corte, acá. Ahí en la eh, calle Talcahuano. Sí. Histórico, porque nadie nunca le hizo un acampe a la Corte. Acá los acampes, que antes en el gobierno kirchnerista estaban muy de moda, diez meses tuvieron los com en Avenida 9 de Julio, tal cual... Eh, eh. Y andaba feliz día, sus Bueno, hijos, el y reclamo era hacia los presidentes, hacia los gobernantes. Nosotros fuimos a la justicia porque ¿quiénes son los dueños de, de las leyes? ¿Quiénes son los que porque imparten, hay... los que aplican la, la, las leyes o no las aplican? son los jueces entonces nosotros fuimos a, a la gente se sorprendía porque nosotros hicimos una campe frente a la corte con carpa y todo y con carpa dormían ahí el primero estuvimos 14 días eso fue en el 2014 Catorce. ahí logramos que la procuradora Gils carbo lo saque lo lea llame a la corte y le diga ahí hay una gente que están reclamando algo que es lógico por favor determinen algo Ahí levantamos el acampe, porque con esa resolución de la Procuradora nos queda, nos, da, nos dimos por satisfechos, porque tampoco podíamos sostener un acampe tantos días. Había que sostenerlo en la acampe. ¿A cuánto estabas de tu casa? Y son 1.400 kilómetros. El segundo acampe, como la Corte, no hizo nada durante el 2014, nada más que... Bueno, tenía muchas... Para, También... En el 2014... Ah. La Procuradora lo lee y le pide a la Corte que antes que termine ese año, porque nosotros hicimos la CAMPE en noviembre, antes que termine ese año, resuelva. Nosotros levantamos a la CAMPE con la condición de que si no resolvían, volvíamos. En el 2015 no lo pudimos volver a hacer porque era un año de, de, de campaña política. No nos iban a dar bolilla. Volvimos en el 2016. Y ahí la Corte resolvió a favor de nosotros. O sea, un amparo presentado en 2010 recién fue resuelto en 2016 por la Corte Suprema de Justicia. Así que hubo cortes de ruta, amparos judiciales, acampes, represiones, de todo un poco. Así nos lo están contando Silvina Reguera y Mariana Katz de la Asamblea del Algarrobo. Y ya seguimos con la aventura de las vecinas y los vecinos que nos van a contar por qué, cuando empezó la minería, estaban felices y qué fue lo que pasó después. Decimu. www.lavaca.org Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo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 Decimo. No adivinamos el futuro. Veamos el presente. Decimo. Por el derecho a la rebeldía. Esto no es un programa de radio, esto es Decimo. El programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca se transmite siempre por www.lavaca.org y 200 radios a las cuales les avisamos que nos manden mail. Pueden escribir a cooperativalavaca.gmail.com Manden mail para avisar cuántos son, porque yo creo que ya deben ser muchos más de 200 porque montones de amigos vuelven de viajes y me dicen escuché el programa y me hablan de lugares que yo ni sabía que se transmitía lo cual para nosotros es un honor y una alegría y una fiesta. Y esa fiesta y ese honor y esa alegría hoy se traslada a Andalgalá porque estamos con Silvina Reguera y con Mariana Katz. Mariana, vos sos abogada aparte. Sí, yo soy abogada. ¿Y vos, Silvina, qué te dedicas? Yo soy docente. Docente. Las dos están representando, en este caso, son protagonistas de lo que es la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, que es... Una de las que surgió en toda la zona de Catamarca, rechazando la minería a cielo abierto. Principalmente nació por, eh, no por Alumbrera, sino que Alumbrera ya estaba instalada bajo Alumbrera, que es el princip principal proyecto minero que hay en Argentina. Claro, cuando se instala Alumbrera, en, en el primer momento nosotros estábamos contentos el pueblo, porque creímos... Todo esto que hablábamos en el que anterior, que era desarrollo, que era progreso, que íbamos a estar mejor. ¿Qué pueblo no quiere eh, progreso en su pueblo? Eh, eso fue un instante hasta que nos dimos cuenta de que era eh, atroz, de que nos íbamos a quedar sin agua. Que nos estaban comprometiendo el ambiente, que estaban poniendo en juego nuestra salud. Silvina, ¿cómo se iban dando cuenta ahí, en términos prácticos, Porque no, era, no, no sucedió nada de lo que ellos dijeron. Veíamos pasar el oro sacado a mansalva con, eh, con, en bruto, pe, eh, fiscalizado por la misma empresa, declarando nada. No quedaba nada. Y nos quedábamos sin agua. Hoy en día, algo que acá es muy normal que la gente tenga eh, medidores de agua, hay medidor de agua en todas partes. De un tiempo esta parte... Cuando yo era chica, el agua era gratis. Claro. Todo el mundo tenía agua. Todo el mundo tenía acceso al agua. Y el agua, de cualquier pueblo, era potable. Vos podías ir a cualquier lugar, abrir la canilla y tomar agua. Hoy en día, en Andalgalá, que tenía una de las aguas más ricas, porque hasta eso hicieron estos desgraciados ponerle agua rica a Hay la empresa, modelo, claro. eh, nosotros tenemos medidor de agua de el agua que llega a las casas es poca y es de dudosa calidad cuando a la hombrera se lleva tremenda cifra que te dije antes más de 100 millones de litros de agua por día que si nosotros les cobráramos un peso el litro de agua a la minera una botella de un de un litro no vale un peso en ningún lado no. ponele que nosotros cobráramos un peso cada, seríamos realmente sería sustentable fíjate vos Claro, porque ahí estarían ustedes, estaría la provincia o el municipio cobrando 100 claro. millones de pesos por día de agua que se regala, siendo que es un producto De una de las aguas más de puras del planeta, porque el agua de glaciares, preglaciares, son puras, aguas puras. Y si la, la usan para la lexiviación. A ver, me tenés que desasmar con esto. ¿Y para qué la usan? La usan para el proceso de lexiviación, que es cuando se muele la roca con cianuro para extraer el oro. Sí o sí tienen que usar grandes cantidades de agua con cianuro porque es la, más, la forma más fácil en megaminería de extraer el oro. Ahí es donde se contamina el agua, ahí es donde eh, se contamina el ambiente, el aire, toda la tierra y ahí también llega la contaminación acá, porque los porteños no están exentos de esto. Así que cuando hablamos de un país... Eh, eh, donde vemos una mega minería en la cordillera y primero yo veía que acá lo veían como muy lejano como problema de ellos sí. ah, eso está muy lejos estos es de Famatina, sí. los, sí. los de los de Lombo contaminación, toda esa contaminación, que no es solamente del agua, de la tierra, del aire también es política, también es social todo eso repercute en todas partes de este país y un país se forma con estos pequeños pueblos yo insisto eh, eh, lo, la parte federal de una nación no es un pacto federal minero que viene a instalar este el presidente Macri eh, el federalismo lo armamos entre todos desde abajo desde los pueblos más pequeños todas las capitales de todas las provincias insumen y consumen lo que los pequeños pueblos hacen porque de dónde sale el aceite de oliva la nuez, el membrillo de los pequeños pueblos no sale de ninguna capital Toco. ¿de dónde salen los ponchos tejidos con, la, la, con las lanas de llama y de vicuña que se, que se, que se hace eh, eh, de forma artesanal y que, y, y, y que se mueren por tener un, un de Belén, de Andalgalá de Santa María no son opiniones sino experiencias lo que nos están contando Mariana Katz y Silvina Reguera de la asamblea El Algarrobo de Andalgalá Ahora, Mariana, si bien habla de contaminación social, política, ¿vos cómo interpretás esa idea? Eh, y eso lamentablemente también se transfiere al poder judicial. En Catamarca en particular eh, la actividad minera dire directamente rige todo lo que tiene que ver con los recursos de la provincia. Los, eh, nosotros encontramos una normativa específica en uno de los momentos de tantas cosas que investigamos que los sueldos, digamos, de los jueces se pagan con regalías mineras. Entonces, desde este punto, o sea, de los sueldos de los empleos judiciales, además de los jueces, se pagan con regalías mineras. Me quedo más tranquilo. Entonces... se hay... ganan tampoco. Claro, claro. Sí, sobre todo en... en... Bueno. <risa> oh, el poder judicial es un mundo aparte observo la vena de Mariana hinchándose tremendamente es un mundo aparte eh, es una casta aparte digamos eh, lamentablemente debe... a ver No es un poder independiente, está transversalizado por el poder político, y más en Catamarca, en un lugar donde su sueldo, sus heradas, digamos, de donde ellos viven el sueldo del que se, se digamos vive el, el empleado del poder judicial y el juez de la máxima, digamos, cualquiera de los jueces de la corte de la provincia de Catamarca, tienen eh, sus, sus honorarios, digamos, su sueldo de, de, de estos recursos como otros otros tantos, ¿no? Pero hay una parte específica que se destina a esto. Entonces es muy difícil cuando los sueldos de, de un poder del Estado eh, que tiene que, como obligación, ser independiente y ser imparcial, eh, se pueda abstraer de este modelo de desarrollo que en realidad no desarrollan a nadie, sino que justamente empobrecen a pueblos. Digamos, como dice Silvina, eh, no hay que olvidarse que si bien esto es un discurso de, del federalismo, ¿sí? lamentablemente este tipo de modelo económico en actividades económicas extractivas que nos hace recordar a la época de, de Roca, en 1880, donde se había que avanzar sobre digamos, el desierto tanto de la Patagonia, el desierto verde a comienzos del siglo 1900, el siglo del siglo XX, este, digamos, viene más o menos con esa misma línea ahora se llama extractivismo antes se llamaba colonizar los territorios este, pero más o menos la lógica es la misma, extraer los recursos naturales, y esos recursos naturales para que ingresen a las arcas públicas, ¿para qué? Para sostener los modelos, digamos, o las necesidades de la población. Entonces, acá siempre lo que entramos a cuestión, digamos, eh, desde en base a lo que plantea Silvina y, y ver es cómo este modelo es impuesto desde en realidad desde la, de la presidencia de la nación, no importa quién sea el presidente, y eso se baja hacia los pue hacia las provincias y posteriormente hacia los pueblos. Sirve muy breve que terminamos el bloque, pero esto quiere decir que los gobiernos, cuando hablamos de los gobiernos, hablamos tanto de la etapa anterior que es como de la macrista, en ese sentido ha habido grita o todo funciona más o menos parecido con respecto a lo que es la minería. Mira, eh, Alumbrera se instaló en la época de Menem, en el 94. La primer megaminería del país se instala, abre las puertas a la megaminería Carlos Menem. Y de ahí en adelante, todos los gobiernos sucesivos, y los que vendrán, porque pongo las manos en el fuego por eso, eh, están profundizando el modelo extractivo. Y el ejemplo, lo vemos todo, no es algo secreto que lo sepa yo solamente. Lo vemos con la megaminería, lo vemos con las hojas, lo vemos con, la, con, eh, con el fracking, con todo lo demás. Lo vemos. Volvemos en pocos minutos con Silvina Reguera y Mariana Katz. Para que nos cuenten, ¿cuál fue el insulto más raro que recibieron las personas que se organizaron para rechazar la megaminería en Andalgalá, provincia de Catamarca? Decimos www.lavaca.org. Decimu. Senado informa. Jornada sobre la adecuación de la ley de salud mental en la provincia. El vicegobernador formó parte del acto de apertura junto a la presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara Baja, diputada María Alejandra Lordén, la presidente de la Comisión de Relaciones Parlamentarias, diputada Sandra París, el defensor del pueblo bonaerense Guido Lorencino y el defensor de casación penal de la provincia Mario Coriolano. Salvador remarcó la necesidad de aceptar las dificultades al momento de aplicar la ley. Lo que hace falta es, primero, hacerse cargo del problema. Es necesario el Estado que mire la dificultad, que acepte, que entienda, que escuche y que busque generar políticas de Estado. Además, destacó la importancia del cambio de paradigma respecto de la salud mental. El tema de la salud mental, que a lo largo de los años se lo ha tomado casi como aquellos temas que era preferible ocultarlo Y sinceramente eso llevaba a pensar que era el aislamiento seguramente el, el, el camino Por último agregó que hay que seguir creciendo como sociedad Es un desafío para entre todos aportar para que en una sociedad cada vez más integrada y más integradora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 en otros pueblos, y conocer nuestra rica y diversa cultura argentina. Eso es ser grande para nosotras. Conformamos una asociación de revistas culturales e independientes. Somos muchas. El 51% de las revistas culturales e independientes son del interior del país. Leerlas es una forma de viajar y de apoyarnos. La concentración del sector gráfico quiere expulsar a cada una de las revistas independientes y a cada uno de sus trabajadores. Exigimos que se derogue el decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.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 Hoy el Simú está dedicado a Andalgalá, un lugar hermoso, a Catamarca. Un lugar hermoso y aparte un lugar con gente que nos recibió ya varias veces. Ahí con Mo andamos recorriendo la Asamblea del Algarrobo eh, y recorriendo justamente cómo la sociedad se ha plantado frente a los proyectos de la megaminería a cielo abierto. Pero además... Sabiendo de lo que hablan, o sea, no están opinando, porque vivimos en esa época, Silvina Reguera, Mariana Katz, donde todo el mundo opina sobre cualquier cosa y mete post en Facebook y panelistas de televisión... No sé si a ustedes les pasa, pero yo sí. estoy saturado con la cabeza, porque son todos sabios, tengo envidia, la gente sabe de todo, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que de minería nadie sabe nada, salvo la gente de los pueblos, como en el caso de Silvina y de Mariana, que desde Andalgalá están viendo y están ayudándonos a ver cómo es la política, la sociedad, eso que vos, Silvina, definías como una contaminación social, política, judicial de la realidad a partir de las mineras. ¿Eso por qué pasa? Bueno, eh, cuando nosotros empezamos a frenar Agua Rica, el proyecto Agua Rica, eh, imagínate que eh, éramos un grupo de locos, así nos, nos catalogaron, entre otras cosas, porque nos dijeron terroristas, docentes nos dijeron. Ahí van los docentes, como si fuese eh, ofensivo. Claro. Ah, son toda una manga de docentes. ¿No? Eh, nos dimos con un monstruo enormemente grande y poderoso y nosotros éramos, somos pobres, somos gente común, gente de, de un pueblo que juntábamos las monedas para hacer presentaciones para hacer y, y vendíamos pan casero y hacíamos cualquier cosa para obtener poco dinero para poder hacer nuestras presentaciones y nuestros avances para poder frenar este tremendo monstruo. Y la verdad que eh, eso nos ha unido mucho, pero... Desde el 2010, que fue la represión eh, firmada por el juez Escenario... ...que va a quedar en la historia negra del pueblo de Andalgalá... ...y él va a quedar como un juez represor pagado por la minera... Eh, ...desde el 2010 a esta parte que ya van a ser como ocho años que estamos en... Ver, el... espera, espera, espera, yo te interrumpo y ahora sí, acordate sí. para seguir la charla ahí... ...pero cuando hablamos de la represión, porque yo estuve allí unos días después... Reprimieron a mujeres, yo recuerdo chiquitas con el cuello ortopédico porque le habían torcido el cuello, a niños, a toda la gente que estaba en ese caso reclamando por contra la instalación de la minera. Además me acuerdo que... No, Mira, me acuerdo hasta que había una virgen que tenían puesta ahí que la balearon, tengo las fotos de la, de la virgen baleada por los señores no sé si era la policía provincial o la gendarmería Cuntur. Cuntur. Era un grupo élite eh, preparado especialmente para esa ocasión que se llama Cuntur que juntaron y prepararon eh, los adiestraron a va varios de toda la provincia y los mandaron a casarnos ellos Porque ese día pretendía entrar la empresa junto con algunos este, eh, proveedores mineros del pueblo, vecinos nuestros que nos criamos de toda la vida. Eso fue lo más, lo más triste, ver a nuestros vecinos compañeros de grado que desde las camionetas 4x4 nos hacían así con el dedo. Porque ellos el clásico fuck you. Sí, ellos creían que iban a pasar de todos modos, porque nos estaban revolcando a palos en el piso. No pasaron. Ahí es donde el juez Cerda, mi, de, juez de Mina, impone la figura de que no había licencia social ahí, en ese pueblo. No había paz social. Él fue el primero que pone una medida cautelar de que no iba a pasar la empresa porque no había paz social ahí. Ahí es donde se arma el amparo. Pero ah, aclaremos un detalle entonces. ¿En qué terminó lo de Aguarrica? ¿Cómo en qué? Te, en qué ¿Ustedes qué te... tuvieron el aval de la Corte Suprema? sí. Nosotros hicimos el segundo acampe, donde la corte lee el amparo y, y dice, realmente este pueblo tiene razón. Lo que nosotros veníamos diciendo a los gritos, y nadie nos creía, y nos tomaban eh, en joda, y, y nos menospreciaron durante años, fue necesario que una corte cuestionada, porque es cuestionada por lo lenta y mala que funciona, pero fue necesario que la corte, lo lea y nos dé la razón para que nos empiecen a tener un poco de respeto Andalgalá contra la megaminería a cielo abierto así nos lo están contando Silvina Reguera y Mariana Katz lo que quiero decir me refería a esto Silvina que es que cuando ustedes estaban reclamando y eran reprimidos y le pegaban a las nenas a los nenes, a las viejas a, lo, a todo el mundo porque fue muy democrático de que ahí no se guardaron nada claro. le pegaron a todos sin nada para ahí aplica la democracia increíblemente ahí para vos, esas cosas aplica la democracia una justa distribución de los palazos claro. eh, pero ustedes tenían razón tenían razón legal Quiero decir eran ustedes los que estaban defendiendo algo que es un derecho que es casi un deber sí, porque... Eh... A ver, era como que eh, mañana entran a tu casa, te hacen, eh, te saquean todo, te destrozan tu casa, tu hogar, eh, se llevan lo, lo más rico que vos tenés ahí en tu, eh, en tu hogar y te dejan eh, pobre, más pobre que antes, con todo lo que te costó construir eso, eso la veíamos venir nosotros. Agua rica lo veíamos venir. Nos bastó lumbrera para darnos cuenta de que Agua Rica iba a ser peor. Y entonces ya llevamos ocho años frenando eso. Perdón. La misma gobernadora ha dicho por lo bajito, en secreto, porque eso no lo va a decir en público, porque es una turra, que ese proyecto no saben si lo van a poder porque está muy cuestionado, cuestionado por, por la sociedad. Es más, armaron una estrategia de autorizar un proyecto paralelo que nosotros también ya lo cuestionamos en el expediente judicial porque intentaron, cuando el expediente vuelve de la Corte Suprema a la provincia de Catamarca, con órdenes específicas de la Corte Suprema en su fallo, a decir que tenían que volver, a que el, que el proyecto Aguarrica era inviable y que, a su vez, eh, tenían que volver a, a dictar una nueva sentencia judicial acorde a los parámetros que había impuesto la Corte Suprema, eh, se arman una estrategia legal por parte del Estado catamarqueño que es dejar sin efecto la autorización que nosotros cuestionábamos, intentando de esa forma dejar sin materia el reclamo en sí mismo y a su vez eh, armar una estrategia que es ilegal por parte del Estado catamarqueño, que sería autorizar un yacimiento que está a unos kilómetros de a lo paralelo de Rica, que no se encuentra específicamente sobre la cuenca del río Andalgalá, que sí Aguarrica en ese lugar se halla, y de esa forma entrar como si fuera un puente. En este lugar donde es el yacimiento Cerro Atajo, se encuentra... Eh, los, eh, se encuentran bienes culturales del pueblo de Andalgalá, que es la extracción de mm, eh, piedra semipreciosa del la arrodo crocita. Lamentablemente, digamos a nivel, eso es otro, digamos otra cosa para trabajar y discutir y en algún momento los vecinos de Andalgalá verán qué hacen con eso pero ellos hace mucho tiempo vienen reclamando que ese yacimiento, ese pequeño es un yacimiento muy chiquitito donde se extrae eh, de manera tradicional una piedra semipreciosa que todos conocemos que se llama digamos eh, no todos eh, podemos... eh sí, es la piedra nacional la rodocrosita, la rodocrosita es la piedra nacional, pero no todos conocen que se extrae de Andalgalá, a eso me refiero. No todos conocen que se extrae de Andalgalá. Y es lamentable porque eso es un bien cultural. Un bien cultural para el pueblo y un bien cultural de la nación argentina. Entonces, en vez de preservarlo, se lo está destruyendo con la instalación y la conexión entre Agua Rica y Cerro Atajo. Hay muy pocas minas de rococita en el mundo. Esta es una de las pocas que existen en el mundo. Y es una piedra semipreciosa es nuestra piedra nacional bien, pero entonces, en este momento si yo llego a Andalgalá, ¿con qué me encuentro? Minar rica ¿está trabajando? no no. Ustedes ¿tienen no unas no oficinas ahí en el pueblo? que no sé en honor a qué están porque con, con toda la encerrona ah, que nos te voy hacen. a decir, están en honor a que ustedes se cansen claro, está, está bien, ya lo sabemos nosotros no nos vamos a cansar y nos vamos a morir y por atrás nuestro van a venir nuestros hijos y nuestros nietos Porque el día que toquen esa montaña, se va a venir todo abajo y Andalgalá se acabó. Es así, no hay una forma, no hay, no hay que buscar, es como buscarle la quinta pata al gato, no hay otra manera, no hay otra forma de explotar eso, sacar toda la riqueza y que nosotros quedemos este, bien. No hay una manera, no hay, no existe. Mariana Katz Silvina Rivera ya vuelven para contarnos qué hizo Andalgalá cuando se comprendió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 Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea, el grito pelado. ¿Qué tal? Estamos en El Grito Pelado, el segmento musical de Décimo y les quiero presentar a una artista a la que ya pasó por, por El Grito Pelado pero que sigue haciendo muy buenos discos. Eh, me estoy refiriendo a Daniela Horowitz. Daniela es una, una cantante fabulosa realmente. Eh, ¿Qué alterna digamos, digámoslo así, entre la comedia y, ya no el drama, la tragedia. Pero si hay algo que caracteriza a ambas cosas es las historias de amor, a las buenas historias de amor, que, como sabemos, son historias de desamor, que esas son las mejores historias de amor, ¿no es cierto? Eh, Dariana Horowitz acaba de sacar un disco que se llama Entre las Fieras y los Lirios y es una preciosura. Es de una, de una sutileza, eh, de una fineza. Acorde a lo que sea ella, cómo canta. Eh, y además hay un abordaje de, de temas clásicos y de autores clásicos. Eh, aparecen versiones, por ejemplo, de... ...de San Juan de la Cruz... Se, eh, ...fue de Edgar Allan Poe... ...fue como a, a poetas clásicos... ...para encontrar allí esas... ...esas tinieblas... ...en las que a veces... ...deriva el amor... ...o más bien... ...el desamor... Eh, Daliana Horowitz decía... ...entre la... Um, ...comedia y la tragedia... ...ella fue integrante de Los Amados... Eh, ...cantó... ...cosas de los más variadas... ...pero está... ...en una... ...en una búsqueda personal... ...interesantísimo... ...que tiene que ver por ahí con momentos un poco más... ...más crudos... ...pero entender también que allí puede haber... ...elementos para... ...para llorar y para sufrir... ...pero también para reírnos de todo eso... Eh, ...vamos a escuchar... ...ahora... De Dalina Horowitz Este es un tema de ella De su libro Entre las fieras y los lirios El corazón de Antígona Los siete círculos deslizándose invisible como una antorcha en el rojo. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú. www.lavaca.org Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimú. Ojos que ven, corazón que siente. Decimo. No queremos contaminación, no queremos cianuro, no queremos explosiones, no queremos megaminería a cielo abierto. Así se expresaron, de algún modo, los vecinos de Andalgalá, que crearon la Asamblea del Algarrobo, que es una asamblea que salió a pelear en defensa del agua, de la montaña, contra los proyectos megamineros, como el de Bajo Alumbrera, que está instalado hace 20 años en la provincia de Catamarca, o más, Aguarrica... Tres veces más grande que bajo Umbrera, pero que los vecinos lograron detenerlo. Y todo una especie de invasión minera que quieren llevar adelante en la provincia y que si no se lleva a cabo, es no porque los políticos o los legisladores o los gobernadores o gobernadoras quieran hacerlo, sino porque las vecinas y vecinos se plantaron frente a esto. Y resisten. ¿Cómo es? Y resisten. Y resisten, pero además de resistir... ¿En qué, te quería preguntar Silvina Reguera, en qué cambió Andalgalá? ¿En qué cambió la gente? Porque vos me decías, cuando empezó esta historia estábamos todos contentos, como ilusionados con el tema minero. ¿Qué cambió en la gente de Andalgalá con toda esta pelea que usted ha ido dando? Bueno, en un primer momento la fractura social fue tremenda. Andalgalá se dividió eh, entre los pro y los anti. Los pro no son los pros de Macri, son los pro mineros. Y los anti, los antimineros. Y era como una batalla campal porque había en el medio una tremenda grieta, familias enteras separadas, amigos de toda la vida enemistados por este tema. No había un rincón del pueblo de Andagalá que no se hablara de esta problemática. En las escuelas, en la iglesia, nos, se, se metió como un gas tóxico y nos invadió a todos. Lo siguiente que tuvimos que hacer era reconstruirnos como sociedad. Como nos quedamos huérfanos de instituciones, porque todos son funcionales a la minera, la policía es funcional a la minera, la, la, la justicia es funcional a la minera, la iglesia es funcional a la minera, entonces nosotros... Nos ¿Y los medios quedamos... de comunicación? También, también. Todas las radios... Porque todo. todos, se imaginan ustedes que todos están esperando recibir dinero, pauta y demás... De hecho, o del Estado reciben. o de la minera. ¿sí? De hecho las reciben. Eh, los grandes medios nacional, nacionales reciben mucha plata de la minera y de las ojeras. Eso explica también que, o sea, no es solo que estén de acuerdo, que posiblemente no estén, pero además es un negocio. Aparte de ser un negocio, callan muchas voces a veces... Eh, y lo que te decía de, la, de, de de tener que contenernos entre nosotros y en ese camino de lucha se fue armando la asamblea como una como como un grupo de autocontención porque a nosotros no nos contenía nadie nosotros nos teníamos que desahogar entre nosotros luego de la represión que quedamos tan eh, quebrados psicológicamente porque porque afecta porque uno tiene sangre en las venas, porque no tiene como ellos sangre de pato que les importa un pito y que yo no sé de cómo no hubo muertos ese día en Andalgalá porque fue tremenda la represión eh, y así nos fuimos rearmando como te decía en un principio aprendiendo, desaprendiendo eh, buscando más información colaborando con otras luchas alertando a la sociedad difundiendo, divulgándolo llevando nuestra voz a todas partes donde pudimos Eh, también acá en Buenos Aires cuando cuando yo vine por primera vez hace cuatro o cinco años el tema de la megaminería nadie lo hablaba hoy se habla mucho de este tema se ha profundizado mucho eh, eh, por suerte eh, el, el, el, el debate eh, el conocer un poco más este, y que más personas se comprometan porque claro. otra de las peores cosas que uno puede tener aparte de la contaminación social y del ambiente es la indiferencia Silvina Reguera, Mariana Katz, de la asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, de Catamarca. Claro, la indiferencia es decir, bueno, este es un problema que no es mío. Entonces, parecería que los cuatro locos que se van reproduciendo, porque había cuatro locos en Andalgalá, locos en Jujuy peleando también con el tema. Me acuerdo, estuve ahí en la mina de plomo, estuve viendo el cianuro en, también en Jujuy, en la zona de, de La Puna las bolsas de cianuro lo veía ahí era increíble cianuro brasileño me acuerdo que era El, eh, la pelea de Famatina de Loncopue Mendoza que logró la la, la ley antiminera la Neuquén o sea cantidad de lugares y, y vos Mariana sentís ¿Qué ocurre esto? Mira, las situaciones de represión como que cuenta Silvina del 15 de febrero del 2010 y después lo que ocurrió en febrero del 2012, digamos, recordarán también que fue una represión masiva en toda la provincia, las todas las asambleas, a instancias en realidad, digamos, la voz cantante de la Asamblea del Algarrobo, se realizó una acción general en, todos los, en todas las provincias donde hubo cortes y hubo una represión masiva. Eh, para digamos, como esto salió de la provincia, en la provincia de Catamarca tienen una metodología, y también lo hacen mucho en el norte, eh, que esto no es, no, no es solo de la provincia de Catamarca, este tipo de metodología por parte del, del poder estatal, es que, y del poder en general, es que las noticias no salgan más allá de las fronteras de la claro. provincia. Entonces, en este sentido, eh, la situación de represión que hubo Las dos grandes hechos de represivos que hubo salieron de las fronteras de la provincia y eso dio la posibilidad de visibilizar. Y también dio la posibilidad que ellos, como vecinos, vengan y empiecen a interrelacionarse con organizaciones de acá de Buenos Aires o otras que estaban en... Re o generar redes... Una de las cosas importantes que tuvo la Asamblea del Algarrobo es esto de generar, como te contaba Silvina, el tema de que no podían contar en los medios de comunicación generar la radio del Algarrobo, vale. de que también replica, así que seguramente esto saldrá en la radio del Algarrobo. Silvino y estuvimos el día aparte. Exactamente, la, el generar la radio del Algarrobo y que, el, bueno, los chicos, los, los chicos de, la, de los más jóvenes que se ocupan de, ese, de, la, de la radio y los programas y toda esta cuestión pero el otra parte fue venir acá a Buenos Aires, generar redes y empezar a contar qué implicaba la megaminería. Es un poco para poder graficar lo que es lo que ellos me enseñaron a mí cuando yo empecé a trabajar, que yo en realidad caí ahí un poco de un poco de vacaciones, un poco, digamos, como yo formo parte del Serpa también, eh, un poco eh, como desde el, Adolfo venía acompañando al reclamos un montón, entonces como yo iba a Catamarca, Adolfo Pérez escribió la aclaro, eh, exactamente, como yo venía a Catamarca Eh, me habían pedido que averiguar algunas cosas de lo que estaba ocurriendo en Andalgalá entonces en este en este sentido eh, en esta interrelación de redes ¿sí? y que ellos puedan venir a contar lo que estaban viviendo y lo que les estaba ocurriendo generaban conciencia y generaban un poco además de la conciencia eh, que como plantean ellos sin digamos eh, sin conciencia no va a haber agua algo que Para que los porteños entendamos bien claro, para que se grafique bien claro, es como, ¿vieron las venas? Que cuando tenemos un problema en la cabeza de las venas va a afectar a los pies. Bueno, cuando vos afectás o contaminás el agua que se encuentra o destruís los glaciares o contaminás el agua que se encuentra eh, en una parte de la montaña, indefectiblemente eso va a ir con el curso de agua... Nace contaminado y va a ir con el curso de agua hasta el río de la Plata y, digamos, sus afluentes. Por lo tanto, esto, como dice Silvina, donde a nosotros también, los porteños, nos va a interesar y nos va a generar alguna cuestión, eh, esto es así. Y tal es así que no es casualidad que Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2014 o 2015, si no mal recuerdo, crea el Instituto Nacional del Cáncer para investigar por qué en Argentina cada vez hay mayores niveles de cáncer. Silvina, nos queda poquito del programa. Tenés un minuto. ¿Qué querés decir que no hayas contado hasta ahora? Eh, bueno, eh, también hay que tener un poco de cuidado con eh, las... Eh la lucha ambiental hay mucho trucho en esta lucha eh, nosotros nos hemos dado con, con la cabeza contra la pared cuando hemos visto eh, ciertas agrupaciones este, o, o enmascaradas en, en ONG que lo, lo único que hacen es eh, lucrar con estas luchas que son tan genuinas y tan este, eh, sinceras eh, lejos de toda hipocresía o de todo interés económico mismo en Catamarca ¿No? Hay mucho trucho en esta, en esta cuestión. Nosotros tenemos a casi todo fichado. Eh, una lucha es genuina cuando la verdad que el interés original del pueblo es que no se afecte el agua que van a consumir todos. Claro, me acuerdo la gente de Esquel que tenía un carterito que decía no somos Greenpeace, somos la ballena. Ah, bueno. claro. Bueno, Greenpeace es uno de los más truchos que hay porque la verdad que ellos están... Este, ...en el comercio del ambientalismo, ¿no? Eh, por eso cuando uno habla de... ...energías verdes o sustentables... ...también hay que desconfiar... ...el mensaje que yo le doy básicamente... ...a la gente... ...es que desconfíen... ...cuando le vengan a pintar todo de rosa... ...y muy bonito y que van a crecer... ...y que van a ser felices... ...y, y, y que van a festejar todos los días... ...desconfíen... ...desconfíen porque la verdad que detrás de todo eso... ...siempre viene algo que no es tan bueno... Vecina! punto lavaca punto org